Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que lo guachan los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Manejan mal, dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gini, giti, todo el poder. Mordarse. Si nos tilda como unos huevones, no lo somos ¡Viva América cabrones! Que se sienta el poder americano, que se sienta Todos juntos como hermanos, porque somos más Jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola Depende que nos lleva por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Dame, dame, dame el poder, dame, dame, dame todo el power, el pueblo unido jamás será vencido el tito, el huido jamás será vecino, dame, dame, dame, dame el poder, dame, dame, dame todo el power, dame, dame, dame, el poder, dame, dame, dame todo el power, dame, dame, dame, dame el poder, dame, dame, dame todo el